En común. una identidad compartida, muchos pueblos en una misma nación, muchos pueblos en una misma nación, resistimos hace más de 500 años, más de 500 años, hoy 500 soñando, Sintiendo. soñando y construyendo la patria grande, la patria grande, la patria grande, ahora comienza, ahora comienza al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una banda. ¡Bienvenidas y bienvenides a esta quinta temporada de Al Sur del Río Bravo! Aquí, para quienes se hayan olvidado ya, les habla Lupita, acompañada del mejor equipo de los últimos 50 años. A mi lado aquí está el queridísimo Gera Y frente a mí no más ni menos que está el ya consagradísimo Lucio Garriga Olmo, aquí palpitando el inicio de este programa que va a buscar un año más vencer las fronteras que nos han impuesto las identidades que nos han construido desde arriba para alzarse contra la hegemonía comunicacional y hacer de la alegría una trinchera. ¿Qué más decir, no? Después de este saludo allá arriba de Lupita, nuestra latinoamericanóloga. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Arranca... La quinta temporada, programa número uno del año quinto de Al Sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Es nuestra consigna, es nuestra bandera, es nuestra idea fuerza que levantamos ya en este quinto año para rescatar nuestra identidad latino-caribeña y compartir con vos dos horas semanales con los sonidos, los latidos y los sabores de nuestra patria y patria grande. Somos una banda y todavía faltan muchos y muchas que se suben en el día de hoy. Tenemos muchas sorpresas, muchas cosas nuevas en este al sur del río Bravo versión 2019. ¿Cómo le va? A, ya no le decimos más niño, entonces no es más niño ni botija ni chamo ni chavo ni chamo. ¿Y ni qué decir Tejera? Yo lo veo hoy. tiene cada vez más barba, tiene cada vez una mirada cada vez más seria. Este chico para mí ya no es más un niño. Ya no, ya tiene barba. Salam aleikum Sharón Sharón. Bienvenido, hola, un nuevo programa del sur del Río Bravo, una nueva temporada para analizar este continente que por suerte, por suerte, arrancó tranquilo, ¿no? Sin muchos problemas, en... no, ponele, ponele, ponele. bueno, un nueva, una nueva temporada de, al sur del Río Bravo para, para seguir analizando este continente tan diverso y que tan, tan en boga de, del mundo está justamente por la actualidad de diversos países que vamos a tratar a lo largo de todo este año. Y en esta temporada, es decir, en la quinta, yo voy a llegar a la mayoría de, de edad, por lo menos en el programa. Son cinco temporadas, Ajá. voy a cumplir mi tercera, pasaré a ser parte, por lo menos, de la mitad como mínimo de la historia del sur del Río Bravo. Intuyo mucho juego de números en este programa, Lupita, ¿puede ser? Ahí Gerat Ay, dame un papel, Gerardo dame un papel rápido aquí que ya me estás diciendo. El número 5 estás diciendo que la mitad continúen que yo... Ya estoy... No, a ver, dámelo. Usted Dime. ya está craneando algo. Porque el número 5 es muy poderoso, Gerardo. Bueno, al sur del río Bravo, si es la primera vez que nos escuchas, te contamos brevemente de qué va la cosa. Por Nuestra favor. consigna principal tiene que ver con sentipensarnos latino-caribeñamente, compartir los sentires, los pesares, analizar el continente a través de la información pero también desde otras aristas, ¿no? De la arista cultural, de la arista musical Yo creo que hoy vas a tener, si es la primera vez que nos escuchas una muestra gratis del programa Ajá. Pues porque aquí vamos a tener junto a nosotros a el equipo completo uh -huh. Tendremos aquí ya ustedes dando las noticias Agustín, el operador que ya está sentado moviendo los dedos Vas a tener todas las columnas de historia, de géneros, de culturas. Vas a tener la sugerencia musical de la semana. Todo lo que tenemos para dar el despliegue de nuestro encanto estar aquí durante dos horas. Le damos la bienvenida al hombre orquesta, al eh, jugador de toda la cancha de este equipo que hace las veces de operador, el eh, comandante en jefe de los botoncitos firmes junto al pueblo latinoamericano, el Abus Ducido. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? No estoy escuchando. Ajá. Como todos los años, Para no me antecede un silencio. El micrófono de cabina. Como eh, siempre. Ahí yo lo escucho, no sé la oyentada si estará escuchando. No, debe ser, es Ajá. culpa de mi llegada tarde. Mi llegada sobre el pucho como siempre acostumbrado. Bueno, ha gustado bien por ahí? Todo bien. Todo bien. Ahí... Saludo para toda la juntada. Hermoso estar de nuevo compartiendo este espacio con todos y todas ustedes. Bueno, saludamos a dos caras nuevas, ¿le parece? Dos voces nuevas. Dos caras y dos voces nuevas de al sur del río Bravo. Tenemos una flamante productora estrella que no es la productora espiritual que era que es Jackie. vamos a ver si renueva contrato, sino una productora todoterreno que vamos a ver. En el devenir del programa, en que se acomoda. La querida Saba, ¿cómo le va? Muy buenas tardes para todos. Ajá. Qué presentación, eh. Bien. Bienvenida, bienvenida al equipo. Bueno, se suma a este barco latinoamericano. Y bueno, no. ah. <risa> no tenía nache. No, sí, obvio, obvio. Bueno, pues si quiere mandar un saludo, un deseo a la oyentada latinoamericana que la puede estar escuchando. Un saludo a una. Este, qué expectativas qué ganas qué, qué es lo que voy a, voy a mandar un saludo eh, familiar bueno, porque ¿cómo no? tengo familia en Brasil en serio en sí, dónde sí así que hoy es para ellos bueno, ¿en, qué se, en, un... en qué parte de Brasil Belo Horizonte bueno Venezuela en portugués Vega. en portugués un saludení en portugués para la familia? Eh, un vecinio nada no. sí, sí. <risa> sabemos si son hinchas del Atlético Mineiro o Cruzeiro o de, del Cruzeiro Bueno, Saba, bienvenida. Gracias por sumarte. Obrigada. Muy bien. <risa> esperemos que te sientas a gusto y tenemos nueva columnista de historia que va a ser eh, una de las que va a estar eh, deleitándonos durante hoy y también durante el año no está el mano Lucida a quien le agradecemos de antemano toda la garra que le ha puesto su gran participación este tiempo. enorme participación ha enfilado para otros rumbos está en otras tareas así que un abrazo enorme al, al Lucid Mayor y le pero damos la bienvenida pero ha dejado la posta calentita porque no sabes quién viene aquí Para, traernos, para rescatar las huellas de la historia ¿A quién nos trajo, Lupita? Trae aquí a Camila Garate Que es una historiadora femininja Que es un espectáculo Nos va a acompañar aquí Es verdad, Camila, que vienes a participar Me encantó esa presentación <ríe> Me siento orgullosa que me lo digan ah. eh, Bueno, gracias por la invitación de estar acá Y un saludo súper grande a todas y todos los que están escuchando, eh, saben mi nombre, tener... cualquier cosa Ajá. de más que se lo imaginen que es lo divertido de la radio. ¿Cuánto de entusiasmo y cuánto de nervios invade su cuerpo en este momento? Mucho de los dos, como bueno, nervios duros, bien. pero estamos acá. Fin. Bienvenida, bienvenida al bueno, equipo bienvenida también. en un rato ya va a estar de este lado y nos va a contar, a contar un poquito un más a fondo. Al sur del río Bravo se sigue transmitiendo por nuestra casa matriz, nuestra... Casa madre Radio Nauta, FM 106.3, radionauta.com.ar, en la ciudad de La Plata, aquí en la Argentina. Y también seguimos sonando por un montón de radios, amigas, aliadas, radios populares que transmiten al sur del río Bravo, a lo ancho y a lo alto de nuestra largo. América. Así porque viene a lo alto allá por México nos escuchan por Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra Cucatlán en Oaxaca. En Colombia nos escuchan por Contagio Radio. En Chile sonamos por Radio Placeres en Valpo, en Radio Villa Olímpica en Santiago, Radio Aucán en el Valle de Colchagua. Chihuahua Radio Caucamán en la isla de Chiloé, Radio Manque en Rancagua y Agencia de Noticias Medio a Medio. En la Argentina nos escuchan por FM Che Comunitaria Neuquén, Radio La Algarrobo en Catamarca, FM La Caterba y Radio La Colectiva en la Ciudad de Buenos Aires. Radio La Mosquitera y La Pujante en Mendoza. En el sur del país, en eh, Río Negro por las radios Encuentro y Estación Choele, FM Punta del Indio, FM Punta del Indio acá en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba por Radio Pueblo y Radio Garabato. En Radio Uner en Concepción del Uruguay y en Radio FM de la Azotea en Mar del Plata. Nos quedó Radio El Grito también en la provincia de Córdoba, más precisamente en Tras la Sierra. Y Radio FM de la Azotea de la Ciudad de Mar del Plata. Por Venezuela nos escuchan por la Radio del Sur, Radio Ecos en Mérida, Radio Antena Libre y Radio Crepuscular en Barquisimeto y Radio Comunitaria Unar en el Estado de Bolívar. En Centroamérica, en Honduras, sonamos por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala nos escuchan por Radio Voces de Leu. En Panamá por Radio Temblor. Y cruzando el charco en el Uruguay, saludamos a la gente amiga de Radio Ciudadana La Gaviota en Montevideo, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Un abrazo fraterno y latinoamericano a todas a las todas. radios y a todos los amigos y amigas que nos escuchen. Y a los nuevos también, ¿no? los nuevos amigos, amigas... Radio Escuchas del Sur que se puedan sumar en esta quinta temporada en Al Sur del Río Bravo, versión 2019. Así es, versión a darlo todo este año, ¿eh? En un rato también van a estar Vicky y Juancito, ¿no? Usted hablaba del equipo completo más que nunca. Vicky y Juancito es eh, uno 2, 3, 4... A esta pase, chica pase le pasa algo... Otro papel. A ver, dame, dame un bolígrafo. A esta, a esta chica ¿vale? le pasa le algo con los, con los Le completo. pasa algo con los números, Después así es. Nos va a explicar que está ahí... Imaginando. Yo, yo, ¿sabes tú qué yo explico? Bueno, mientras empezamos a viajar, viajemos. Por hoy va a ser un programa especial, ¿no? Sí. Porque vamos a, por un lado, intentar aportar una mirada general de la actualidad latinoamericana. En un rato vamos a hacer una entrevista con uno de nuestros latinoamericanólogos que nos va a ayudar a esa eh, visión integral de cómo Así está es. el continente. Aprovechando que es nuestro primer programa, si bien el año arrancó hace bastante, pero aprovechamos para arrancar. Eso, tratando de observar el continente desde arriba Le dimos carrera pues al 2019 a ver qué nos deparaba Pero también vamos a atravesar por las informaciones más importantes de esta semana Ya arrancamos a meternos en el segmento informativo Por eso viajamos hacia el primer destino latinoamericano El AUS está en el timonel, ya lo tiene en mano Empezamos a marchar hacia el primer rincón noticioso de Nuestra América La patria de Perón y de Guevara el Che cantan los Gardelitos en este emblemático tema de América del Sur. Nos quedamos para hablar de América del Sur. De lo que hace algunos años hablábamos como integración regional, proceso de unidad latinoamericana, hoy tenemos que hablar ya de un profundo proceso de desintegración regional que se agudiza día a día y en este caso nos lleva a tener que resenear lamentablemente lo que está haciendo ya casi el certificado de función de uno de esos organismos entre varios, que es la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR. Así es, porque el gobierno brasilero de Jair Bolsonaro oficializó su decisión de abandonar, como bien decía, la UNASUR. Esta decisión, anunciada por la Casa, por el Palacio del Plan Alto, se da poco después de que Bolivia le entregara la presidencia pro del bloque tras fracasar en su intento de reunir a todos sus miembros. La UNASUR es un organismo multilateral que reúne a los países de América del Sur, que tiene una presidencia pro -témpore. Bolivia se la acaba de entregar a Brasil y Brasil acaba de anunciar que es se retira justamente de este bloque comunitario. Sí, le dieron la, presiden la presidencia, dijo no la quiero. No la quiero. No la quiero y de alguna forma oficializa Brasil el gobierno brasileño de Jair Messias Bolsonaro esta posición de abandonar la Unasur que ya la había adelantado. Lo mismo hicieron durante el fin de semana la Argentina y Paraguay ambos gobiernos también oficializaron su salida de la Unasur con lo cual ya queda bastante eh, deteriorado este organismo. La Cancillería Brasileña recordó que en abril de eh, pasado, o sea, hace... En el 2018. 2018, hace un año, los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú anunciaron esta salida de la UNASUR argumentando la crisis del organismo y que, de alguna forma, también eh, se había impuesto la ideolo ideolo ideologización, ideologización. ¿no? del bloque, bueno... Se van de la UNASUR todos estos gobiernos. Así es, el comunicado emitido por el gobierno de Bolsonaro recuerda igualmente que el 22 de marzo pasado los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú suscribieron un documento en el que manifestaron su intención de constituir el foro para el progreso de Sudamérica, más conocido como PROSUR, en sustitución justamente de UNASUR. Así es un nuevo organismo regional impulsado sobre todo por los presidentes de Chile, Sebastián Piñera y de Colombia, Iván Duque, que tuvo su primer encuentro el 22 de marzo y que de alguna forma intenta eh, reemplazar a la UNASUR con un organismo politizado pero hacia la derecha, ¿no? Sí. Y excluyendo a Venezuela de este nuevo organismo, vinculado, obviamente, y tutelado por los Estados Unidos. Igual tranquilos y tranquilas, porque este no va a tener ideología, este no, nuevo no, no. organismo. No, sí. no. Puro, nomás, limpito. Así es. Bueno, eh, hablabas de Bolivia, que entregó la presidencia pro tempore, después fallida. Vamos a escuchar a su canciller, Así es. a Diego Pari, en el momento que decía, bueno, hasta aquí llegó nuestra presidencia pro de la UNASUR. Hemos comunicado a la República Federativa de Brasil, para que eh, pueda iniciar con su presidencia por tempore, Bolivia el día 12 de abril ha concluido con su presidencia. Hemos eh, hecho todos los esfuerzos para reunir a los Estados miembros a partir de la fecha. Ya será la decisión de la nueva presidencia pro tempore, en, el, en este caso Brasil, quien decida los ritmos, quien decida las actividades, quien decida el destino de UNASUR. Diego Pari, canciller de Bolivia, diciendo bueno, le pasamos la presidencia, le toca a Brasil, pero bueno Brasil no agarró el guante Así es, los primeros países en formalizar la salida definitiva de la UNASUR, recordemos, fueron Colombia y Perú, luego lo siguió el gobierno de Lenín Moreno de Ecuador, y de esta manera luego de la salida, además, de Argentina y de Brasil, de esta manera los únicos miembros de la UNASUR que siguen activos, son Uruguay la Guyana, Bolivia, Surinam y Venezuela. Bueno, la UNASUR como una foto ¿no? del reflejo actual de Latinoamérica donde ya se dejó de lado ese proceso de integración que buscaba cierta soberanía ¿no? frente al norte. Ahora Latinoamérica está hegemonizada por gobiernos de derecha que avanzan en esta desintegración regional. Otro botón de muestra tiene que ver con la decisión anunciada también en este, dom, este lunes, por el presidente paraguayo que involucra al Parlamento del Mercosur, al Parla Sur. Así es, porque el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, también conocido como Marito, anunció que los integrantes del Mercosur, estos son Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, acordaron dejar de elegir a los parlamentarios del Parla Sur a través del voto directo. Esta medida... Va a entrar en vigor a partir del próximo periodo eleccionario Que será en abril del 2023 Vamos a escuchar al canciller de Paraguay Se llama Luis Castiglioni Y explicaba de esta manera La decisión de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay En rigor, sus gobiernos De que en las elecciones se deje de votar A los parlamentarios del Mercosur El Paraguay, la Argentina, el Brasil y el Uruguay hemos decidido suspender la elección directa de los representantes al Parlamento del Mercosur hasta tanto repito se perfeccionen los mecanismos de integración y al mismo tiempo se asegure la posibilidad de realizar elecciones simultáneas en los cuatro países. Esa declaración hace que inmediatamente ahora en la República Argentina Ante las elecciones que van a ser convocadas, ya no sea necesario convocar convocarse para elegir a representantes parlamentarios del Mercosur. No, si además aquí en Argentina a, a los parlamentarios del Mercosur hasta los meten preso. no es que tampoco es algo tan importante, ¿verdad? No es verdad, es verdad. Bueno, Luis Castiglioni, escuchábamos recién, canciller de Paraguay, dando este anuncio que lo que explicita es, bueno, nos importa ya cada vez menos, poco y nada, ¿no? Lo que tiene que ver con la integración, con estos organismos, con estos eh, foros también de regionales. En este caso, lo que cae en desgracia es el Parla Sur, donde se le saca el precio y se le saca sobre todo el voto popular. ¿no? Así Para es. Que... Y lo que me llamó más la atención fue... El canciller paraguayo anunciando que en las elecciones de Argentina, o sea, nos anuncia el canciller de Paraguay que nosotros y nosotras no vamos a votar a parlamentarios del de Mercosur en las elecciones de octubre. Así es, así es. Además, el canciller paraguayo, Luis Castiglioni, recalcó que la idea de los países del Mercosur es que el ParlaSur siga en funcionamiento mediante la designación de representantes del Congreso de cada país que deberá ser negociado y acordado entre todos los estados parte del bloque. No queda claro esto si sí, los parlamentarios elegidos por ejemplo por Brasil deberán ser aprobados por ejemplo por Uruguay. No queda claro por ahora esta decisión de los gobiernos del Mercosur Que anunciaron justamente que el Parlasur a partir de ahora Dejará de tener la participación directa del pueblo de cada país que conforma el Mercosur Lo que sí está claro es que no va a ser la gente, no va a ser la población latinoamericana La que elija a sus representantes en este parlamento Síntomas de la actualidad de latinoamericana, síntomas de esta América Latina Que nos toca atravesar en esta época y que en un rato, nomás después de la canción Dentro de un ratito nos vamos a meter en una entrevista y en el análisis Y si ya estás enojado o enojada con lo que está empezando a pasar, sabes que puedes enviarnos un mensaje para compartir tu enojo o quizá tu alegría porque ha vuelto al sur del río Bravo y lo puedes hacer a través de los siguientes medios. Puedes escribirnos a Facebook, al sur del río Bravo. Puedes mandarnos en Instagram una historia de ti como estás escuchando, al sur del río Bravo, al sur del río Bravo, guión, bajo radio. O puedes mandarnos un WhatsApp al más 549. 221 67051 Muy bien, y los exhortamos, las invitamos a que nos envíen algún mimo, ¿no? Es importante en este momento complejo de Latinoamérica es. acuerparnos, mimarnos. Así que esperamos, ansiosos y ansiosas, sus mensajes. Nos escuchen en cualquier día, en cualquier radio, en cualquier momento, en cualquier horario. Nos envían ahí un saludito a nuestras redes sociales. Y hablando de latinoamericanismo Y de internacionalismo Es momento de ponerle un poquito de onda musical sur A Leonardo. bailar Empezar a mover los sombritos Ya, yo ya decía que estábamos muy con el bla bla bla mucha la voz Y es hora de poner el cuerpo en acción Ajá, Va a sudar La eh, chomba guayabera Que ha traído Lucio Que usted si quiere la puede escribir un poco más Va, va a sudar la sudadera, esta playera que tiene aquí, que tiene unas guardas muy andinas, muy Ajá. de aguayo, de la tela de aguayo, bien andino. Sí es. Porque aquí, ¿sabes qué? Yo pienso, Gera, Lucio, yo pienso que el baile es lo que más internacionales nos pone. Ajá. Porque armamos un lenguaje que ya ni siquiera tenemos que saber palabras, ni consonantes, ni gramática porque empiezas a mover los hombritos y las caderas y empiezas a conectarte con la energía de tu compañero o tu compañera y así realmente, y no por una institución que venga a decir el canciller paraguayo, ahí sí te vuelves internacional. Por eso nos vamos a ir escuchando de Bomba Estéreo Internacionales. ¡Ya! boom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 río bravo comunícate con el sur del río bravo a través de sus redes sociales por facebook al sur del río bravo por twitter arroba sur del río bravo o por instagram arroba al sur del río bravo y un bajo radio dale like a la integración latinoamericana ay ay ay ay ay ay, ay, ay lo que es estoy... Encontrando aquí era Lucio. Segundo bloque, Lupita. Segundo bloque al sur. Segundo blo dos bloque B es una dos puntos. No ay. entiendo qué le pasa a Lupita eso con tampoco. los números. Ay, es tampoco. Que, es que es que es que, ¿Nos puede es que todavía algo? no lo sé, pero estoy llegando, estoy llegando a algo, una revelación, es que que, que que no te puedo contar todavía porque porque pero tranquilos, tranquilos, tranquilas yo. Es que es, te das cuenta. ¿Te das no, cuenta, no me cuenta era? nada. Te, Lucio, la, ¿tú te la, das cuenta? Y la oyentada menos, Lopita. No, crees que...? Veo no. que estás con un montón de números anotados. Eh, vas a jugar a la lotería. No, no, la no. La no. Estoy descifrando un sentido. El sentido de esta temporada nueva lo tengo aquí. Lo tengo aquí frente a mis ojos, pero todavía no lo puedo revelar. Ajá. Pero bueno, en un, casilla, rato, casilla. en un rato nos va a develar, a develar el misterio. Bueno... Sí. Mientras tanto, lo prometido, vamos a meternos en el análisis eh, de la actualidad latinoamericana. Decíamos que hoy nos íbamos a dedicar a mirar la región, sobrevolarla y tratar de ver en dónde estamos parados, cómo está la América Latina hoy en día en esta etapa tan compleja que vivimos. Hablábamos hace un ratito de la UNASUR y este vaciamiento del organismo y el resto de los organismos de integración regional. Y hablábamos de este proceso de desintegración regional, así que vamos a invitar a a uno de nuestros latinoamericanólogos Un hombre que viene hace rato largo peleando por esta idea Fuerza de la unidad latinoamericana Así que nos vamos a hacer un contacto telefónico En diálogo con Al Sur del Río Bravo Saludamos a Aram Aronian, periodista uruguayo, analista internacional Entre otras cosas, ha sido uno de los fundadores de Telesur Preside hoy en día la Fundación para la Integración Latinoamericana Fila y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico. Eh, Aram, ¿cómo estás? Bienvenido al sur del Río Bravo. Hola, ¿qué tal? Bien, Aram, gracias por tu tiempo, por atendernos y te vamos a pedir que nos ayudes a entender o por lo menos nos aportes tu mirada de este proceso que estamos viviendo hoy en día en América Latina mirando de unos años a esta parte pienso en 2005 y aquel grito no al alca pienso hace poco menos de cinco años no donde teníamos presidentes y presidentas todavía en esta en este ciclo progresista no estaba Dilma estaba Cristina estaba Correa Y no estaba Bolsonaro, ni Abdo, ni Macri, ni Piñera, ni Duque. Bueno, ¿cómo ves la América Latina de hoy en este proceso que se avanza hacia la desintegración? ¿Dónde estamos parados? Y sobre todo, te pregunto, ¿hacia dónde crees que va esta América Latina? ¿Qué futuro le ves a estos gobiernos de derecha que hoy son hegemonía en la región? Bueno, yo creo que el primer análisis es qué quieren hacer de América Latina, ¿no? O sea que... Acá los gobiernos de derecha en general lo que son, son cómplices de una política que viene digitada desde Estados Unidos y que va con todos los fierros a terminar con todos los eh, organismos o con todas las instancias de integración que se formalizaron en América Latina en los últimos 15 años. Este, estamos hablando del Mercosur, estamos hablando de la UNASUR, estamos hablando de la CELAC... Este, hay una desbandada eh, corporativa de lo que es UNASUR Incluso hay una resolución de los presidentes del MERCOSUR De eliminar el Parlasur O sea, es eliminar toda eh, todo atisbo de posibilidades de remontar esta, eh, La intervención latinoamericana Junto con esto hay una política dirigida a crear el caos permanente en la región y, y la, la insistente estrategia de los últimos gobiernos estadounidenses es la de fracturar definitivamente el territorio de América Latina y el Caribe, y sobre todo desde los esfuerzos integracionistas, pero también hacia una barcazinización de lo que es nuestra región, que es, eh, digamos, el, la, el rasgo característico de la actual geopolítica en la disputa regional. Este, creo que en esta situación hoy estamos mal parados, quizás dentro de seis meses estemos mejor parados después de las elecciones que esperemos se den en Argentina, en Uruguay y en Bolivia, pero eh, eh, la gran desventaja que tiene Estados Unidos es que ha re, eh, encontrado resistencias muy fuertes en sectores nacionalistas de sus aliados más próximos como Colombia y Brasil incluyendo sectores eh, fuertemente militares de eh, entrar en una campaña de agresión eh, militar contra Venezuela que sería una de las formas de, eh, de terminar con ese virus bolivariano que infectó a América Latina en los últimos lustros este, y que Incluso en estos países que fueron elegidos, digamos, por el gobierno de Washington para ser sus aliados estratégicos en la región sudamericana, primero Colombia y después Brasil, están pasando por graves crisis económicas, sociales y de distintas índoles y en todos los esfuerzos realizados hasta ahora para convencer de la necesidad de que se una de las fuerzas de invasión a, a Venezuela no han dado los frutos que ellos esperaban y mucho menos han logrado minar hasta el momento lo que es la unidad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Bolivarianas. ¿no? Aram, bueno, buenas tardes, Lucio la saluda, ¿cómo está? Dale un poquito más fuerte que te escucho lejos. Aram, eh, la plata. buenas tardes, eh, Lucio. Consultarle justamente por este punto del que usted está hablando en relación a Venezuela... El centro político, podemos decir hoy en día de todo el continente y qué, se, qué, qué análisis hace usted de la actualidad venezolana de, la, de las últimas de los últimos días y qué se juega en Venezuela para el resto del continente. Mira, en Venezuela se está jugando, digamos, el, el futuro inmediato del continente, no el futuro del continente porque sería ya hacer futurología y no me gusta mucho. Este, sino que se está eh, jugando el presente del continente, se está jugando eh, una imposición de, de patio trasero que eh, ha sido impedido hasta ahora, sobre todo por algo que eh, los estrategas estadounidenses no han logrado descifrar, que es la concientización que ha tenido el pueblo venezolano desde la asunción de Hugo Chávez en el 1999. Este, con todos los esfuerzos, con toda la publicidad con todos los fake news, con toda la manipulación mediática de las llamadas redes digitales con todo lo imaginario colectivo impuesto por esos medios y además no han logrado minar primero la, la voluntad del pueblo venezolano y segundo ni siquiera eh, lograron convencer a restos de los países, no estoy hablando de los gobiernos de que eh, hay que extirpar ese virus, o sea, de, de forma violenta. Creo que cada uno está viendo también que esas políticas eh, están llevando a los países, eh, incluso que están siguiendo sus recetas eh, o sus chantajes permanentemente a una crisis cada vez más honda. Eh, ya la, los chantajes de Estados Unidos no son solamente de amenaza Eh, militar, sino que vienen unidos a los chantajes económicos si no haces tal cosa si no te vas de UNASUR no hay crédito del Fondo Monetario, por ejemplo este, y que está condicionado también este, a a, una, a un futuro muy incierto para nuestros países, eh, para muchos de nuestros países que están recibiendo ingentes recursos para mantener estos regímenes de, de derecha y de ultraderecha y que va a ser los pueblos de nuestros países los que van a tener que pagar esa deuda o no. O sea que acá no eh, se plantea otro problema a nivel latinoamericano que es no solamente llegar al gobierno, sino para qué llegar al gobierno. Eh, si es para un cambio para un recambio hoy sorprende en el mundo de que la vocería del gobierno argentino la tenga, eh, lo tenga la señora Christine Lagarde, este, que es la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional. O sea que ya como que incluso los ministerios de economía están sobrando en muchos de nuestros países, como Ecuador como Argentina incluso, este, donde la directiva de lo que hay que hacer económicamente viene desde eh, el Fondo Monetario Internacional, que es uno de los organismos que controla financiera y políticamente Estados Unidos. Ahora, Aram, eh, recordamos, estamos en diálogo con Aram Aronian, periodista, analista internacional de larga trayectoria en la batalla... Hay otras formas más delicadas de decir viejo, ¿eh? ¿Viste? ¿Larga trayectoria suena bien? Sí, claro. Hay otra forma más delicada. De empezaste de muy chico, por eso. Claro, sí. ahora justamente lo que venís trabajando hace mucho tiempo tiene que ver con lo que mencionabas recién a la pasada y tiene eh, con la batalla de ideas, como le hablaba Fidel, o la disputa comunicacional. Eh, tenés varios libros también al respecto y es una de las claves hoy por hoy en esta disputa continental, ¿no? Porque las derechas han sabido... Sobre todo, instalar sentidos comunes ¿no? en nuestras sociedades a través de no solo los medios de comunicación tradicionales, sino también lo que mencionabas de las redes sociales. Eh, en clave autocrítica, si se quiere, de, desde este lado, por decirlo de alguna forma, ¿por dónde van las tareas actuales de la comunicación de las formas de comunicación nuestras y qué no hemos hecho, qué hemos hecho mal, ¿no? Para llegar a este punto donde estamos tan mal en esta batalla comunicacional. Mira, yo eh, creo que acá hay eh, lo que tú planteabas el problema de la autocrítica. No se ha hecho ninguna autocrítica. Ciertos si gobiernos de derecho están hoy en el poder y casi todos ellos, con la vía de los votos, es porque se hicieron las cosas mal o no se hicieron las cosas muy bien durante los gobiernos llamados de, de izquierda, reformistas, progresistas, o como le quieras llamar. Este, una de las grandes, eh, uno de los grandes problemas que acá no se trató solamente de derrotas eh, electorales, sino que se trató de derrotas culturales, que es lo que estamos viviendo en este momento. Esos imaginarios colectivos que se formaron, esas eh, eh, formas de guerra de cuarta y quinta generación, donde eh, la, la guerra no va dirigida eh, por las armas solamente, sino que se utilizan métodos que van dirigidos a la psiquis y a, la, a lo neurológico de las personas, o sea, va a la percepción percepciones, no al raciocinio, este, forma imaginarios colectivos que forman la opinión pública. Este, obviamente los gobiernos progresistas en América Latina no le dieron importancia al tema comunicacional, este, y desde el punto de vista de las organizaciones populares, lamentablemente ha, hemos vivido durante más de 540 años en una etapa de resistencia permanente, incluso teniendo el gobierno, este, y la forma de resistencia tiene que ver con el síndrome de plaza sitiada, o sea que uno tiene que defenderse permanentemente de los, de los ataques del enemigo, lo que deja... Eh, eh, la, la posibilidad de la imposibilidad de ser eh, activos, sino que somos reactivos a lo que dice el enemigo. Siempre a la defensiva, digamos. Este, o sea, estás a la defensiva siempre, siempre te estás cubriendo, y hay una, una exageración de la denunciología. O sea, nos hemos pasado toda la vida denunciando y en el momento de construir nos olvidamos que había que construir, que había que construir, entre otras cosas, nuevas democracias democracia participativas y no declamativas y había que construir también nueva comunicación. Y la nueva comunicación no se, no se construye solamente denunciando, sino se, se construye sí. poniendo ladrillo con ladrillo, levantando paredes, que se caen muchas veces, que hay que empezar otra vez, que hay que eh, poner hombro con hombro, eh, lograr unidades, lograr la, la posibilidad de levantar esos muros este, y, y con la conciencia de que lo único que eh, que se construye desde arriba es un pozo. Si nosotros queremos construir las cosas desde arriba, estamos siempre eh, cayéndonos en el pozo. ¿Y de qué manera, para cerrar, Aram, utilizar esto de las redes sociales, no que hoy parecieran tener también, digo pensando en lo que fue las elecciones en Brasil y como cadenas de WhatsApp tuvieron hasta más eficacia que la propaganda de los partidos tradicionales eh, o de la este, propaganda tradicional. Eh, ¿Algún tips ahí de, de qué hacer con, con la disputa en, en las nuevas tecnologías, sobre todo? Sí, sobre todo eh, hay que tomar las herramientas, hay que apropiarse de las herramientas del enemigo, hay que saber utilizar las herramientas, prepararse para utilizar esas herramientas y dar la guerra en ese terreno. O sea, vos no podés eh, ir a una guerra de quinta generación con arcos y flechas. Entonces, si nosotros no nos apropiamos de las herramientas, o sea, de la inteligencia artificial, del manejo de la Big Data, de qué son los algoritmos, de cómo se puede contrarrestar esa guerra psicológica, esa guerra comunicacional que se hace por las redes sociales, estamos perdidos. O sea que hay una, eh, yo no digo que no haya inteligencia, hay mucha inteligencia de este lado, pero no se pone al servicio de la construcción de una comunicación que pueda ser competitiva de alguna forma y parar esos imaginarios colectivos que a diario se forman. Este, la cantidad de fake news o mentiras dichas por Trump creo que eh, pasan las mil por mes según eh, eh, lleva la cuenta el Washington Post. O sea, así ganó también Bolsonaro unas elecciones. Hoy que no está gobernando, pero por lo menos está de presidente, está de jarrón chino en una presidencia. Pero este, si nosotros no nos apropiamos de las herramientas, no podemos dar esta batalla cultural. O sea, no podemos hacer una batalla de quinta federación con arcos y flechas. Y ese es eh, el kit del asunto. O sea, seguimos denunciando, seguimos el, in, in, el inamovilismo que significa la denunciología, y seguimos sin crear esas redes necesarias para poder difundir nuestro mensaje, que puedan contrarrestar esa andanada, ese bombardeo permanente de mentiras, de falsedades, de... que no son nuevas en este arte de la guerra. Este, eh, yo recuerdo, ustedes no, porque son muy jóvenes, que en el año 1991, la primera guerra del Golfo, nosotros estábamos convencidos que había bombardeado Bagdad y le habían hecho bolsa, Y resulta que cinco años después sí. tuvieron que invadirlo otra vez para hacer la bolsa así, en serio, sí. ¿sabes? Pero que lo primero fue una, un montaje hecho en, en Hollywood. Sí. O sea, todos esos cohetes que nosotros vimos caer sobre Bagdad, era de una película hecha en Hollywood. O sea, sí. todo esto eh, no son elementos nuevos ni de, de generación de los últimos años, sino que se vienen expandiendo y que ahora las redes sociales le dan la magnitud y la amplitud que antes no podían tener. Clarísimo, Aram. Muchísimas gracias por tu tiempo y, y también por la claridad ¿no? de tus reflexiones. Creo que quedan ahí varias cosas en el tintero, en las tareas que nos tocan en esta compleja América Latina actual. Muchas gracias eh, por tu tiempo. Decía, recomendamos eh, varios libros que tiene Aram en torno también a la batalla comunicacional y las notas, los artículos que escriben varias en varios sitios, en varios portales. Eh, por lo pronto los, los recomendamos leer en Nodal, en la Noticias de América Latina y del Caribe, donde ahí están siempre las notas de el querido Aram. Un fuerte abrazo. Un abrazo y siempre a la orden. ¿eh? Pasaba Aram Aronian, periodista uruguayo. Ha vivido por distintos rincones de nuestra América, hace vida en la Argentina y, entre otras cosas, fue uno de los fundadores de la cadena multiestatal de Telesur, entre otros proyectos comunicacionales. Ese es su, su tema, quizás, y por eso lo invitamos a desarrollar, ¿no? De qué manera tenemos que dar esta batalla comunicacional, esta disputa de sentidos en los medios, en las redes... Y en la calle, ¿no, Lupita? En todos lados. En todos lados y construir desde abajo y estar siempre a la orden del día de construir y no solamente de reaccionar. país frente al imperialismo que es fiera, picúa, tiburón, buitre, to, to, todas las amelimeñas juntas, este pequeño país demostrara temor frente a los imperialistas y vacilaciones nos habrían devorado. Y por eso lo único que nunca encontraron en este país ni vacilación ni temor, y, con dimensa, y cuando nos querían devorarnos, tienen que traernos enteritos, desde el yunque de baracoa, y que me decís, hasta el, hasta Guanacabí. ¿eh? Al sur del río Bravo, una invitación a sentipensarnos latinoamericanamente. de que el columnista nos explique la cortina que está sonando y se presente yo le voy a dar un desafío a Lupita Ay. la voy a invitar a que presente al columnista para las oyentas y oyentes que quizás nos escuchan por primera vez, que sintonizan al sur del Río Bravo temporada quinta y debutan como oyente o como oyenta, a quien vamos a escuchar en los próximos minutos Si sientes siempre un palpitar frente a las manifestaciones de, la de las culturas populares si vas por la calle y escuchas los cantos y te preguntas ¿Cuál será su origen? ¿Cómo serán sus características? ¿Por qué me hacen latir tanto el corazón? Si comes un pedacito de comida y sientes los sabores y te genera sensaciones. Si de pronto lees un texto o escuchas un poema y tus oídos sientes que tienen una tradición y una construcción de siglos. ¿Es pues qué? ¿Ya estás listo o lista para escuchar esta columna de la mano de Juan Requiapay? Bueno. Muchas gracias Lupita, semejante por presentación me parece que me queda grande. Vos le tirás un centro Lupita al ángulo, al ángulo. ¿eh? Impresionante. Bueno, Juancito, eh, bienvenido al primer programa de la quinta temporada. Sí, bueno, muy feliz acá de que retomamos este año. Eh, cuando me dijeron, bueno, vamos a arrancar eh, ya esta semana, bien. Yo pensé, bueno, vamos, a ver, voy a ver qué estuvimos viendo en la cultura de En, perdón, en la columna de Culturas Populares, ¿no? Años anteriores Pero me parece que Lupita lo acaba de resumir de la, de la mejor manera posible Así que menos mal que no hice eso <ríe> Y preparé un poema eh, para leer hoy y comentar un poco Porque me parece que habla un poco, se pueden ir como desglosando Algunas cosas de las varias que fuimos atravesando en la, en la columna Antes de meternos en el poema y lo que nos trajo, ¿qué está sonando de fondo y si hay algún porqué? Bien, lo que suena de fondo es una zambiña, es una samba brasileña de Criolo, que es un compositor contemporáneo y es el primer tema de un disco del 2017. Criolo es un músico que viene eh, del palo del rap, digamos, eh, muy conocido, que se hizo famoso en Brasil por eso y sorprendió con este disco en el 2017, que es un disco todo de sambas. Escuchemos un pouco. que amigo Bien, esta esta samba de criolo se llama La Ela ¿no? Allá ella viene. Eh, y es un poco, hay toda una tradición dentro de las ambas, que es cantarle como a, a la mujer que se acerca, ¿no? Que se acerca caminando, que se acerca danzando, bueno, la famosa garota de Ipanema, ¿no? Que todos como que eh, referenciamos, eh, más con el bossa nova, pero con la música esta brasileña. Lo que voy a leer y después a comentar, primero lo voy a leer en portugués, puede que algunas cosas se nos vayan perdiendo, pero después voy a ir retomando los versos para ver un poco de qué habla. Es un, un poema de Mario de Andrade, Mario de Andrade... Eh, Es, bueno fue un antropólogo pero a la vez fue eh, reconocido por sus por sus escritos literarios eh, y este poema más o menos es de la década del 20 del 30 digamos en la época en que comienza la samba eh, no que comienza pero que ya es bien efervescente sobre todo en las ciudades de, en la ciudad de río de janeiro lo voy a leer y después lo vamos a ir charlando un poco se llama Zambiña vem duas costureirinhas pela Rua das Palmeiras, afofadas, braços dados de presinha. Bonita, senhor, que te dão vontade para os homens da rua. As costureirinhas vão explorando perigos. Vestido é de seda, roupa branca é de morim. Falando conversas fiadas, as duas costureirinhas passam por mim. Você vai? Não vou não. Parece que a rua parou para escutá-las. Nem os trilhos apecas jogam mais vondes um para o outro. E o sol da tardinha, de abril, espia entre as pálpebras, sapiroquentas de duas nuvens. As nuvens são vermelhas, a tardinha é cor de rosa. Fiquei querendo bem aquelas duas costureirinhas. Fizeram-me peito batendo, tão bonitas, tão modernas, tão brasileiras. Isto es: una era ítalo-italo brasileira, a otra era áfrica-brasileira. Una era blanca, a otra era preta. Ahí termina, ahí termina este. <risas> dicho sea de paso. Para quienes no se dieron cuenta, Juan falar. también es brasilólogo. Él <risas> siempre sabe mucho y trae mucho a la cultura brasileña. Bien, lo que les voy a comentar un poco ahora ya en los... Eh, estaba bueno ¿no? para escuchar un poco la, la melodía, ¿no? la música, por eso se me ocurrió leerlo en portugués, pero ahora quería comentar un poco, bueno, de qué va trabajando, ¿no? Este tema que se llama Zambita, ¿no? Aparece ya ese, ese diminutivo ahí que nos llama la atención, y sus primeros versos dicen vienen dos costureritas por la calle de las Palmeras, rosagantes del brazo, aprisita, ¿no? Esa idea de cómo aparecen las Palmeras con la configuración de lo tropical, ¿no? Ligado a un ideal así brasileño, ¿no? Es la primera imagen que se nos viene, una imagen muy pregnante. Bonita, señor, que antojan a los hombres en la calle, las costureritas van explorando peligros. ¿No? Y aparece ese, llamémoslo ese sujeto femenino, no así de manera general, porque no sabemos quiénes son. Eh, que son como unas mujeres exploradoras ¿no? y valientes y confiadas ¿no? bien diferentes, fijemos a por ejemplo, no sé, el tema, bueno, Garota Panema, ¿no? que le canta a la mujer solo por su belleza, digamos ¿no? o que o que entra más dentro de un prototipo eh, de belleza, llamémoslo más limitado, ¿no? El vestido es de seda la ropa blanca de algodón habla, ¿no? Y ya empieza a hablar de esas dos costureras, ¿no? Eh, ahí a partir de la sede del algodón, como son de diferentes clases sociales, ¿no? Depende de cómo visten, sí, pero que van de la mano, van un, como una especie de transitando la calle, digamos, un poco cuchicheando y un poco seduciendo también, ¿no? Charlando, confiadas. Las dos costureritas pasan frente a mí dice, y ellas hablan, ¿no? Aparece la oralidad. Vas, no, no voy, sí. Eso es un gesto sumamente fuerte, ¿no? El de que aparecen las voces ahí charlando, ¿no? Lo que podría ser una, una charla totalmente informal, de esas que ya hemos visto en otras columnas cuando hablamos de los mercados populares o cuando hablamos del de, eh, espacio de las calles, ¿no? En América Latina, con todo esa, ese gran movimiento que tiene. Parece que se detuvo la calle para escucharlas. Después, más adelante dice, me quedé prendado de las dos costureritas. Bueno, la traducción acá, prendado, no es una palabra... Me dejaron el pecho agitado, tan bonitas, tan modernas, tan brasileñas, ¿no? Y to toca ese tópico de lo nacional, de definir, bueno, qué es lo brasileño a partir de estas dos, de esta escena, digamos. Y inmediatamente aclara, o sea, dice, una italo brasileña la otra afro-brasileña, ¿no? Y de alguna manera ahí resume lo que podría ser un poco la historia, ¿no? De, del Brasil, pero que también, bueno, aplica buena parte del continente latinoamericano en relación a la migración europea. Tanto tanto europea como africana, digamos. Exacto. Y en relación a la historia, ¿no? A esa mención de lo afro en relación a la historia de la esclavitud, ¿no? De cómo persiste hasta hoy esa, llamémoslo, esa um, escena colonial, ¿no? Y termina el poema diciendo, blanca la una, negra la otra, ¿no? La cuestión racial, ahí en el punto, que bueno... Eh, como todo poema, ¿no? nosotros ahí nos podríamos preguntar. Por un lado las describen igualdad de condiciones, digo, marcando que son dos mujeres de diferentes clases sociales sí. y marcando en ellas rasgos eh, raciales, digamos, ¿no? con toda esa tradición colonial que tiene, eh, pero al mismo tiempo, y nos queda acá la pregunta sobre el poema, de qué manera no entra este poema en apaciguar los conflictos, ¿no? Y me parece que ahí toca una fibra que hemos visto varias veces en términos de cultura populares sobre, bueno, el problema de la mezcla en América Latina, ¿no? Hasta qué punto eh, esta forma de presentar la convivencia cotidiana también nos está escondiendo la violencia fundante, ¿no? Digo, o de alguna manera cómo esas cosas conviven simultáneamente en las calles, en las charlas que tenemos eh, en toda América Latina, ¿no? ¿Quién le da el sentido a la mezcla, verdad? Exacto. ¿De dónde sale? Y ahí nos preguntamos, bueno, si lo brasileño se define solo por lo, la mezcla entre, o la, una charla entre una ítolo brasileña y una afrobrasileña, nos podemos preguntar, bueno, ¿dónde están los amerindios, por ejemplo, no? Digo, no es que el poema tiene que hablar de todo, pero bueno, también interpretando su, un poco sus silencios, ¿no? Los silencios que también hablan, por supuesto Por supuesto, pero aquí siempre vamos a tener como esta disputa Cuando tú lo decías pensaba también esta palabra conflicto, ¿verdad? ¿Dónde está el conflicto? Más en esta época, ¿no? Que se busca como entre los años 20 y 30 como el ser nacional, ¿no? Lo brasileño, lo argentino, lo latinoamericano Pero esta columna, si de algo vamos a hablar es de mezcla Si de algo vamos a hablar es de silencio, pero también vamos a recatar estas voces, ¿verdad? Las voces de estas mujeres que caminando por la calle se van preguntando, tomando decisiones, van de la mano, van encontrándose pues también. ¿Qué tal, eh? Primera columna de ya sería culturas, voces e identidades latinoamericanas, ¿no? Y Con Juancito también. y silencios y musiquinias y, dial y lenguajes y de todo. A mí me gusta, porque esta Le columna... encima bilingüe. Es, ajá, esta columna viene y te instala una pregunta. Ajá. Nos deja como... Nos deja picando. Nos llena de preguntas. Nos llena de preguntas, como la cultura misma, pues. Gracias, Juancito, por esta primera participación. Renovaste contrato, te quedaste todo el 2019 al suriando. Sí, sí, me quedo. Así que, bueno, este sería el puntapín inicial de lo que será un poco todo el año, ¿no? Eh, ah. eh, espérate, Juan. Juancito, es uno, dos... No, tre... ay no para lupita, no, para, no para, porque para, ya para. tengo una idea juancito gracias mea listo ya lo tengo lo estoy lo estoy lo estoy lo estoy por revelar vale, lupita está mambeada con el tema números no sabemos por qué en un rato eh, por favor va a develar que está craneando qué le está pasando si por esa trece, cabecita 13 y 2, me llevo uno no, con el trece no lupita bueno juancito hablaba en un momento de lo afro latino Y acá tenemos a nuestra más cercana, representante de la afro-latinoamericanidad, nuestra ah, negrita palabra, eh? querida, la afro-latina Vicky, la negrita, nuestra americana más linda que ya está, en el estudio. Ya está, Río y trajo todos sus brillos, porque está aquí con una ruedita de glitter para ponernos brillo a todos en la cara. ¿Una, Así qué? Es. ¿Una qué? ¿Una qué? <ríe> Así es, les traje glitter... Para todos hoy para arrancar con muchos brillos este año que va a ser alto año de luchas en todo el continente me parece y justo hoy vengo de aprender un ritmo nuevo Nafro Guinefares se llama Guinefares Guinefares que Ajá. es mujer fuerza así que vamos con todo eh está inspiradísima la Vicky en vez de venir cansada de bailar viene con más energía En un ratito Vicky se va a cruzar de este lado y nos va a contar de qué va a ir la columna hoy y sobre todo el año, ¿no? Hoy va a ser una presentación, así un acercamiento Ajá. ahí a repasar algunos puntos importantes de estos meses de este 2019 que arrancó con todo. Muy bien. Al sur del Río Bravo tiene una banda de gente, en un rato también debut oficial en Al sur del Río Bravo de de Camila. Ajá. La columnista de Huellas en el Mar, el rescate histórico. En un ratito se vienen las dos mariposas nuestroamericanas al estudio y ahora un poquito más de musiquinia, pero antes... ¿Recordamos las redes sociales, las vías de comunicación? Sí, porque necesitamos, queremos saber qué les está pasando, si están contentos o contentas con todo, lo que, con todo lo que está haciendo este primer programa de este quinto año del sur del Río Bravo. ¿Y cómo tienen que hacerlo, Lucio? No, se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook al sur del Río Bravo mm. o a través del WhatsApp más 549-221-670-5190, a través del Instagram, al sur del Río bravo y en bajo radio o a través de twitter arroba sur del río bravo como hizo Ana Silvia Fernández que nos dice a pesar del raconto de nuestra triste actualidad latinoamericana es imposible borrar la sonrisa que se dibujó con el regreso de al sur del río bravo que se agiganta al oír sus voces y la música nuestra que hace bailar corazones Hasta la victoria siempre, venceremos, dice. Bueno, un abrazo enorme a Anita Fernández. La podemos invitar a que nos deleite con poesía, ¿no? Porque su mensaje fue casi un poema. Sí, similar. Con ah, tweets como ese, ¿quién Ahí. necesita poesía? Muy bien. Podemos eh, invitar a que le compita a las y ¿no? Que no sabemos si este año van a estar. Pero bueno, veremos. Momento de escuchar música. Lucio, informativamente, ¿qué tenemos en eh, lo que resta del programa? Nos quedan nada más ni nada menos que las dos noticias quizás más importantes de los últimos días de todo el continente. El arresto de Julián Assange, este hombre australiano que estaba en Ecuador, que estaba en Londres. Al final fue detenido. Una nueva decisión polémica del gobierno de Lenín Moreno. Y también nos queda recorrer nada más y nada menos que la República Bolivariana de Venezuela. Pero antes, un poquito de movimiento de hombritos. Así es, porque justamente ahora en Brasil hay un ser muy oscuro con un entramado político oscurísimo que está queriendo prohibir los sentidos del sentir popular. Y por eso a él le decimos junto con Caetano Veloso y con Daniela Mercury que si quiere prohibir el carnaval... Nu no va a poder. Noi vamos a ir ascultând contra Elena, o, cara, contra Bolsonaro. Acaeta noveloso și Daniela Mercuri. Prohibit o carnaval. Toți în mijlocul da toți în mijlocul străzii, toți în da străzii, toți în mijlocul străzii, toți în mijlocul străzii, toți în mijlocul străzii, toți în mijlocul străzii, toți în mijlocul Tô Zim no meio da, da, rua da rua sem roupa ah, Tô no meio da rua com água na boca Vestida de fantasia provocando a rebeldia. do dia Minha alma não tem caminha minha alma não tem roupinha minha alma não tem caixinha minha alma só tem assim minha alma não... Dure am noră Armário que não tem censura para me segurar. Abra a porta desse armário que alegria, cura venha me beijar. Abra a porta desse armário que não tem censura para me segurar. Abra a porta desse armário que alegria, cura vem a me beijar. cosa fat. Continuamos al sur del río Bravo. Ahora, al sur del río Bravo. Me siento tan patriota de Latinoamérica. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino. No morirá la flor de la palabra, ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. que hay un pueblo digno ojo la frente sobre río bravo y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano mi raza la <risa> <risa> latinoamericana latinoamericana latina <risa> Tercer bloque ya de este primer programa de esta quinta temporada, entonces 5 Tercero más uno, y 5, 8, 2, más 2, 12. era, no, sigue tú, sigue tú porque acabo de descubrir una cosa impresionante. Bueno, tenemos una más, un número más, una más que se suma al sur del Río Bravo, hace su debut oficial a partir de este instante, nueva columnista de rescate histórico. Con ustedes, Camila Garate. Buenas tardes y bueno, gracias por el espacio. Yo voy a estar compartiendo con ustedes. Eh, cada tres semanas un tiempito para contar un poco nuestra historia. Eh, la idea de la columna va a ser como rescatar nuestras luchas. ¿no? Un poco de esperanza después de tantas noticias que a veces nos, eh, nos desesperan. ¿no? nos bajan un poco la autoestima o las ganas eh, voy a empezar para, eh, leyéndoles un poema de Chimamanda Diche una escritora feminista nigeriana no es latinoamericana pero sigue siendo parte de nuestro sur eh, que nos habla un poco de la historia y comparto bastante su, su idea ¿no? nos dice que las historias importan Muchas historias importan Las historias se han usado para despojar Y calumniar Pero las historias también pueden ser usadas Para dar poder y humanizar Las historias pueden quebrar La dignidad de un pueblo Pero las historias también pueden reparar Esa dignidad rota Cuando rechazamos la historia única Cuando nos damos cuenta de que nunca hay una historia única Sobre ningún lugar Recuperamos una suerte de paraíso. Bueno Recordamos ahí el, la autora a diche. Bien, para arrancar ahí con una reflexión en torno también a la importancia de, de la historia y, y cómo nos repercute también en nuestro devenir, ¿no? Qué inicio, ¿no? Qué, qué, ah, po qué programa poeta, ¿viste? Sí, eh? sí, arrancamos ahí arriba, ¿no? A mí me gusta porque al sur del río Bravo se planta siempre. Viene ah. aquí y te dice, bueno, pues mira... Esto Soy es nueva así. y tele un poema. Y no solo te lee un poema, sino que te digo el sentido de la historia, los peligros de las historias. No, no, no, escúchame, aquí no viene, solo valientes vienen al sur del río Bravo. Bueno, Camila, bienvenida, muchas gracias. Eh, nos gustaría ahora que nos cuentes un poco más de qué, cuáles son tus expectativas, qué te gustaría compartir. ...con las oyentas, con los oyentes de Argentina... ...de otros países de América Latina... Eh, ...en torno al rescate ¿no? de nuestra historia... ...y, y lo que decías, ¿no? que, que también nos sirva para este momento... ¿no? ...para entender mejor de dónde venimos... Eh, ...para comprender de qué manera transformar este presente. Justamente. La idea ju del, de la columna va a ser recuperar nuestras luchas... ...que un montón de cosas se pueden tomar... ...aprender un montón de errores también... Eh, pero vamos o voy en lo posible a tratar de buscar esa historia que siempre quise que me contaran esos eh, sujetos que no aparecían por ahí eh, como primordiales en la historia que nos cuentan, en la historia escrita, así que nada pensarnos y sentirnos eh, latinoamericanos tratar de buscar eh, a nuestros pueblos originarios a nuestros negros, a nuestras mujeres a nuestras trans y diversas en totalidad eh, en nuestra historia como para poder crear esa como dijo sin sin historia y sin memoria nos cuesta seguir y pensarnos así que me parece como algo re importante eh, le voy a poner todo mis ganas así que espero que lo disfruten a mí me gusta porque Camila hace una hora que es parte de este programa y ya dijo Que va a venir aquí, en otras palabras, pero a defender la alegría como una trinchera. Y dijo, sentí pensarnos latino-caribeñamente. No dijo caribeña, pero ya estamos ahí. Yo la siento ya parte de este equipo. Ya es una más, ya es una más. Bueno, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Dice una canción por ahí y un poco por ahí va la impronta, ¿no? Desde... ...de la columna que va a continuar, en realidad ya ahora en la voz de Camila... ...pero que ya viene durante toda esta etapa, estos cinco años, este quinto año del sur del río Bravo... no ...esto de rescatar esa otra historia que no nos han costado o eh, reformular esa historia oficial... Que, ...que nos venden y que de alguna forma también responde ¿no? a cierta dominación cultural que, que sufrimos y que... Seguimos tan intentando batallarla como lo han hecho tantos y tantas. Así que esos tantos y tantas van a estar acá presentes en la voz de Camila. Me gustó mucho esto de yo quiero contar la historia que me hubiera gustado que me contaran. Ya está. La puedo anotar en mi, mi frase. De... En tu agenda de, frases. En mi agenda de frases. Bueno, Camila, bienvenida. No sé si quieres hacer algún saludo, alguna dedicatoria, alguna despedida a la oyentada. Yo creo que un poquito ya le dedicó igual su columna, ¿no? A, a todos estos olvidados o perseguidos, perseguidas de la historia, ¿verdad? Bueno, muchas gracias También. por eh, tu presencia y por sumarte a esta aventura. mal querido por Hillary Clinton yo tampoco la quiero al sur del río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América con amor hoy yo quiero cantar sí señor a mi lindo Ecuador con amor siempre debes decir Por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Me gusta mucho esta cortina, pero tiene un tono con demasiada amorosidad que contrarresta en general con las noticias que venimos compartiendo en los últimos tiempos del Ecuador y no va a ser la excepción. La información que vamos a compartir. Relacionada al Ecuador pero que es más amplia y tiene que ver con el mundo entero ¿no? Y estamos hablando de lo que le está pasando y lo que le está haciendo el gobierno ecuatoriano Al señor Julian Assange Así es, porque el gobierno ecuatoriano le quitó el asilo político que recibía Julian Assange Justamente desde el año 2012 Y fue detenido Julian Assange, el fundador, recordemos, de la plataforma online Wikileaks que en su momento, en los años, hace ya ocho años más o menos, reveló decenas de miles de millones de cables supersecretos del gobierno de los Estados Unidos en distintas eh, partes del mundo. Destapó la olla. Destapó la olla de las agencias de inteligencia y de las embajadas estadounidenses a través del Internet. Julian Assange, a partir de ese momento, fue empezó a ser buscado por distintos países a través de la justicia. Y el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa en aquel momento le dio el asilo político en su embajada ubicada en Londres que impedía que sea detenido. Todo esto cambió hace nada más que unos días. Así es, eh, Assange estaba refugiado en la embajada de Ecuador en Londres. Sin embargo, bueno a, través, a partir de esta decisión del gobierno de Lenín Moreno, Eh, quedó en disponibilidad de que sea arrestado, por eso la policía británica arrestó a Juliana Sanz, que tiene 47 años, por una petición de entrega de Estados Unidos y por violar las condiciones de libertad condicional. Ese fue el pretexto, el argumento que dio la justicia británica para detenerlo. Lo cierto es que hay una fuerte... ...un fuerte rechazo en todo el mundo... ...de diversas personalidades, organismos... Eh, ...movimientos sociales que han salido a repudiar... ...esta ofensiva, esta persecución política... ...y ahora eh, sobre todo la decisión del gobierno ecuatoriano... ...de soltarle la mano y de someterse... ...a los designios de Estados Unidos. Sí, porque ¿qué ocurría? Julián Assange era buscado por la policía de Suecia... ...por un caso de violación y un caso de abuso sexual... ...él se tuvo que haber presentado en su momento... ...a una audiencia de la justicia, no lo hizo empezó a estar prófugo según la justicia sueca, él pide asilo político en la embajada ecuatoriana en Londres porque lo que decía Julián Assange es la causa en Suecia es una excusa para llevarme a los Estados Unidos y a condenarme a muerte, a partir de ese momento Ecuador le da asilo político, Lenín Moreno hace unos días se lo retiró y fue detenido, ahora hay que ver qué ocurre con Julián Assange, si es extraditado a los Estados Unidos, donde puede ser condenado a donde puede ser condenado a muerte o si es extraditado a Suecia para enfrentar sus cargos por abuso y supuesta violación. Assange que sigue denunciando que todo esto se trata de un plan de Estados Unidos para lograr extraditarlo y juzgarlo obviamente por esta publicación, ¿no? En 2010 de estos cientos de miles de documentos secretos militares y diplomáticos que pusieron en jaque, ¿no? Al gobierno de Estados Unidos, que pusieron a Washington en un fuerte compromiso. Sí, eh, si sí, te parece, vamos a escuchar lo que dijo el ex canciller, justamente de Rafael Correa, el gobierno que le dio el asilo político. Estamos hablando de Ricardo Patiño, que dijo esto. Queda claro para nosotros es que el, el señor Moreno, quien actual funge como presidente, actualmente funge como presidente del Ecuador. Ha llegado a un acuerdo con los Estados Unidos, se ha entregado al gobierno de los Estados Unidos y fundamentalmente ha llegado a un acuerdo para recibir préstamos del Fondo Monetario, del Banco Mundial y a cambio de eso ha ofrecido dos cosas. Uno, entregar a Juliana Assange, y dos, terminar con la integración sudamericana y latinoamericana. Un amor hoy yo quiero cantar Sí señor, a mi lindo Ecuador Ricardo Patiño, ex canciller del Ecuador, ex canciller de Rafael Correa Diciendo sin medias tintas, Lenín Moreno se ha entregado al gobierno de Estados Unidos Se ha entregado al Fondo Monetario Internacional Y ha dejado de rodillas a la integración latinoamericana ¿no? Dos eh, elementos claves de esta decisión de Lenín Moreno que ya no queda ninguna duda para dónde terminó parándose después de ese primer periodo donde nos estábamos desconcertados y desconcertadas de para dónde iba el gobierno de Lenín Moreno, que recordamos era el candidato de Correa, bueno, eso ya parece la prehistoria y hoy Lenín Moreno es un presidente alineado con los gobiernos de derecha y sobre todo sometidos al gobierno de los Estados Unidos. Sí, lo cierto es que el gobierno de Lenín Moreno aseguró que le retiró el asilo político porque Julián Assange incumplió una serie de acuerdos que había entre ambas partes que sostenían justamente este asilo. Lo cierto es que la abogada de Julian Assange, justamente Jennifer Robinson, denunció que las autoridades ecuatorianas inventaron estas supuestas quejas de mal comportamiento de Assange para entregarlo justamente a la policía británica y, como dijo Lenín Moreno, sacarse una piedra del zapato. A tu lindo América Generoso al sur del río Bravo No sumisa ni obediente mujer fuerte insurgiente independiente y valiente romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida Mujer linda que la vida en autonomía Y alegría Ah bueno ¿Cómo está este equipo? Para quienes están escuchando por primera vez. Este programa debe saber y que... Y acaban es un de programa, cambiar de radio. Es un programa que, que en el cual se canta, en el cual nos uh -huh. brota la voz, nos brota el canto, y más cuando viene alguien como Victoria Obregón, que, que ni nos... bien llega ya nos llena de brillo, ya nos llena de olores ricos, ya nos llena de vida, nos llena de acción, de reflexión, nos llena de todo. De amor, nos llena la negrita La Vicky, que ya nos llenó de brillo, como decía Lupita, estamos acá. Eh, derrochando energía, luz, brillo. Bienvenida, Vicky, a la cuarta Hola, temporada. Vicky. Azul. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo andan los extrañés? Les digo la verdad, los extrañé. Estaba ansiosa por volver, por compartir ahí algunas noticias de nuestra querida Latinoamérica y los llené de glitter y me encanta. Y aprendí a decir glitter porque yo soy de otra época. Es difícil. Yo quienes... soy de otra época y ¿qué decía? Brillantina cualquiera. <risa> Para quienes no sepan en otras latitudes lo que es el glitter, el shibré, la brillantina, es un, un maquillaje tipo gel que tiene brillo, básicamente pequeños pedacitos de plástico que son muy brillantes. Para hacerlo más gráfico, muy difícil sacar. sacar una foto colectiva y la vamos a subir a nuestras redes. Es un color, un, un material que está vinculado con el movimiento LGBT, con las luchas del modo, un movimiento feminista, que se ha visto mucho con la lucha por el aborto legal aquí en Argentina con el color verde brillante en la cara. Lupita, repetimos el ejercicio que hicimos con Juancito. Si hay alguien que está escuchando por primera vez y quiere saber de qué va esto, qué es lo que se viene, quién es la voz que va a compartir los próximos minutos en el sur del río Bravo. Ella es una guerrera que viene ya desde hace años plantándose aquí en la radiofonía latinoamericana con el título autopuesto de bruja para hacer sus magias. Y si tú te creías tranquilo, tranquila en tu identidad de género, en tus relaciones vinculares y si tú querías luchar por un mundo mejor, menos heteropatriarcal y capitalista, pues abre bien las orejas, abre bien el pecho, porque aquí empezaron a revolotear las mariposas de nuestra América. Te no dije me... sin palabras cómo usted? cómo arranca? cómo seguir cómo seguir cómo hacer pues hacen siempre sí Estás pues más linda, las más presentaciones lindas. nacen de la realidad bueno mira vamos a tomar terrible presentación te quiero te quiero Lupi lo sabes y, y retomar esto de los glitter de los brillos no de la alegría Eh, un poco porque el 8 de marzo en toda la región y en muchos otros lugares Tuvo lugar el paro internacional de mujeres, ¿no? Y que fue un, otra jornada de mucho brillo Esto está saliendo mucho a las calles, ¿no? Las luchas de las disidencias, las luchas por los orgullos Las luchas por, las dis, por todas ¿no? y contra la, las desigualdades Viene tornándose cada vez más festiva Porque ahí hay algo que no nos pueden robar todas estas avanzadas neoliberales Todas estas avanzadas de derechos, ¿no? Eh, que es la alegría y, y la felicidad de encontrarnos y encontrarnos en esta en estas luchas así que por ahí un poco para repasar y este va a ser un año de mucha lucha en la región comentar brevemente que Latinoamérica fue epicentro de las luchas en el 8M, ¿no? Ahí pasar un poquito por las luchas que hubo en El Salvador en Guatemala, en Perú, ¿no? En donde también en estos lugares hubo distintos tópicos, ¿no? Que salieron a la calle fuerte como en El Salvador, exigir que se aprueben leyes dignas e igualitarias en donde la diversidad, la diversidad fue parte importante de las marchas y se hizo escuchar eh, muy fuertemente por allá, ¿no? En 2018 podemos recordar que asesinaron a 383 mujeres, 14 de ellas eran eran trans. Entonces es importante pasar también, por, por ejemplo, por Ciudad de Guatemala, ¿no? Ahí las consignas de las agrupaciones trans fue, tengamos memoria, nuestros derechos también son derechos humanos. En Perú una de las consignas fue, no somos histéricas, somos históricas. Las compas de por allá se alzaron esa, con esa consigna. Eh, y así podemos pasar por un montón de otras... Bueno, acá me volví a virar fuerte en Ni Una Menos, ¿no? El Vivas Nos Queremos, el Nos Queremos Desendeudadas, que es una consigna también fuerte que está saliendo. Y este año va a ser un año muy importante para los espacios de los feminismos, de las mujeres, ¿no? de las disidencias lesbianas, trans porque también es un año en donde en muchos lados va a haber cruces con los políticos, ¿no? porque va a ser un año de elecciones, porque en Argentina es un año de elecciones y se definen cosas importantes también para el resto de Latinoamérica, como en Ecuador, que recién hablaban, y también se viene es. un año de elecciones. Estuvo Gabriela Rivadaneira, no sé si lo estoy pronunciando bien. Sí, sí. Sí, estuvo por acá, la estuvimos viendo, y ella también contaba la importancia de la integración en las luchas feministas latinoamericanas, ¿no? Sí, recordemos ver, sí. la ex-presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, de la, de la, de la administración de Rafael Correa, el Congreso ecuatoriano la Asamblea Nacional. Sí, una de las principales referentes de lo que es el correísmo, ¿no? Digamos, de lo que sigue siendo ahora oposición. Es sí, un cuadro que hay que la atención. Así es, entonces por ahí eh, traer esto, ¿no? Viene dándose al interior de los espacios, de los movimientos feminismos mujeres lesbianas trans travesti no solamente en Argentina en la región compañeras que vinieron hace poco de Perú y estuvieron charlando con con espacios de, de militancias de allá bueno el desafío de pensar atravesando no las organizaciones esta, estos momentos decisivos en donde requiere tomar posiciones en donde hay digo dejar de ver que algo con lo político tiene algo de algunos tonos raros bueno Es un momento de pensar proyectos integrales y es un momento de pensar cómo derribar el neoliberalismo que está avanzando fuertemente en la región. Sin perder esto que siempre decimos, no, de que el feminismo viene a desbordar, que no puede, que viene a, a colmar todos los espacios y cambiar los sentidos, no, como sin perder esa esa esencia, ¿no? un punto, o ese, o mejor dicho, no, es una esencia, es un, una misión revolucionaria. Vicky, si tuvieras que por ahí improvisar uno, dos, tres ejes que por ahí van a atravesar o están atravesando este año a la región en materia de lucha de derechos. Eh, no sé, pienso en cómo se ha logrado instalar la violencia de género como un tema de agenda en toda la región, eh, con los femicidios, pero más allá. Y pienso, y no sé, te pregunto si por ahí las luchas por los derechos de la diversidad sexual, de las distintas identidades, es quizás hoy uno de los desafíos y uno de los temas que también están apareciendo cada vez con más fuerza en las agendas de, de lucha en todo el continente, ¿no? Pensando en algunas, algunos tópicos que puedan ser eh, estar presentes difícil en toda la región, pero al menos en, en buena parte de nuestro continente. Me parece que sí, que un poco defensa de algunos derechos, me parece que va a ser algo central también, porque por ejemplo en Uruguay se presentó un plebiscito para um, dar marcha atrás a la ley trans, ¿no? es que una le es una ley avanzada en la región también, entonces eh, se viene militando fuerte eh, por esto, ¿no? por avanzar los espacios de militancias trans, disidencias, por leyes de identidad de género, Esto, hay como un volver a luchar en contra de lo que se dice ideología de género, ¿no? Entonces este año las, las luchas van a ir, me parece que por el aborto va a ser otra de las luchas que va a volver a salir fuerte en toda la región eh, contra todas las formas de violencia por la avanzada en los femicidios que hubo. La verdad es que en los primeros meses del año hubo muchísimos femicidios en toda Latinoamérica y por las disidencias, por las leyes de identidad de género, por las leyes trans. Esas me parece que podrían llegar a ser este, parte de, la, de las consignas o de las luchas más fuertes. Sí, y justo Uruguay, como decías, una, un país que vota este año, vota presidente en una elección que va a ser muy importante también. Y en un contexto de gobiernos conservadores, ¿no? que justamente lo que están haciendo es avanzar en contra de estos derechos y retrocedernos en el, en el tiempo. Así que bueno, un año cargado de desafíos. Vicky, sí, sí, total. firmaste contrato, renovaste para sí. todo el 2019 aquí al por sur supuesto, del río Bravo. Por supuesto que sí. Acá estamos. A mí me gusta porque Vicky nos obliga a, a sacar todo para afuera, a venir con esta alegría de la calle y me hace pensar en esto de que el feminismo o los feminismos vinieron para recordarnos que te... Todos los espacios son nuestros, que estamos para destruirlos. Pero ¿sabes cómo lo vamos a destruir? A puro perreo lo vamos a destruir, a puro movimiento de cadera, a puro reggaetón feminista y por eso nos vamos a ir escuchando de este tercer bloque y se lo dedico aquí a mi amiga Vicky, a Sara Eve con Misil, una rapera desde Paraguay. Con la canción La Noche. Yo quiero preguntar, antes de escuchar el tema, si después de la canción se va a develar el misterio de su mambo con los números. ¿Lo, eh, lo, lo promete? Ay, no, ¿Está en condiciones no. de prometerlo? Ay, otra vez no. Yo, ya casi. Me falta me falta una cosita, pero ya creo Ajá. que la estoy teniendo. Luego, luego de esto, cuando volvamos en el cuarto bloque, les voy a contar. Cuarto bloque. Cuatro más. Ay, ya, ya casi, ya casi lo tengo. Ya casi lo tengo. Quédate porque queda lo mejor de Al Sur del Río Bravo. Mientras tanto... Nos okay. Vamos a ir escuchando Sara Eve y Misil la con noche, La Noche alumbra, la estoy siguiendo la noche y su hermosa negritud No es que salga mucho Es que vuelvo poco, deja de que no parezca estamos trabajando que no me creees al sur del río Bravo. Que de al sur cuatro. del río Bravo se termina, se termina, señores y señoras. El bloque número 4, ¿no? Baila, baila el continente. Hacemos un agradecimiento colectivo a Rodo por los servicios prestados. Continuamos y te invitamos en esta última media hora que nos envíes algún mensaje, algún mismo, alguna 30 sugerencia. 30 minutos. Alguna crítica o lo que tengas ganas por las redes sociales. Nos escuches en cualquier momento, en cualquier día y... Por cualquiera de las radios que transmiten al sur del Río Bravo. ¿Por cuáles? ¿Redes sociales? Redes sociales al sur del Río Bravo en Facebook, al sur del Río Bravo, guión bajo radio, en Instagram, Sur del Río Bravo en Twitter. O puedes mandarnos un WhatsApp Así al es. más 549-221-670-5190. So, Tenemos cuatro redes sociales, ¿cuántas? Una es un servicio de mensajería Ajá. y etcétera. redes sociales. Y 4 eh, y 5. Bueno, lo, los números va... ya casi, ya casi. Antes que Lupita de Vélez, el misterio de ya esta mesa repleta de hojas con números y más números momento de hacer el último viaje latino caribeño Así es para el centro del continente Sí un poquito más al abajo. centro político ¿Dónde está caliente, Ah, pues. el centro político ahí, ahí Venezuela mi patria querida En esta nación llevo la historia de mi vida Venezuela mi patria querida Que la libertad mi hermano fue sin Bueno, la República Bolivariana de Venezuela, como decía Lucio, el centro político, el centro de gravedad por estos tiempos en América Latina y el Caribe. Vamos a hacer un repaso breve de las últimas informaciones, abriendo el panorama a partir de lo que viene sucediendo ya en los últimos meses y tiene que ver con esta ofensiva del gobierno de Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, para tumbar al gobierno de Maduro Por la fuerza, este intento de montar un gobierno paralelo que comenzó el 23 de enero con esa autoproclamación de Juan Guaidó como supuesto presidente interino reconocido al minuto por Donald Trump y después por los gobiernos de derecha de la región y del mundo bueno un intento de derrocar al gobierno que por ahora no han podido pero que se encuentra este intento de golpe en pleno desarrollo y si hablamos de los Estados Unidos tenemos que hablar de la gira de Mike Pompeo el secretario de los del secretario de Estado de los Estados Unidos como una especie de canciller ¿no? el canciller de los Estados Unidos Mike Pompeo finaliza Finalizó este fin de semana su gira internacional por Chile, Paraguay, Perú y Colombia, durante la cual trató los temas centrales de la administración de Donald Trump como la actualidad venezolana y las relaciones bilaterales con estos cuatro países de América vino básicamente a bajar línea y a meter más presión, ¿no? a ver de qué manera los gobiernos más cercanos, más aliados de Estados Unidos eh, acatan las órdenes del gobierno estadounidense para eh, arreciar esta ofensiva diplomática, esta ofensiva económica y esta ofensiva comunicacional también contra el pueblo venezolano que se ha desarrollado con mucha fuerza en los últimos tiempos Lo interesante es que ya queda claro quién está encabezando ¿no? esta ofensiva y es claramente el gobierno estadounidense, no solo en Mike Pompeo, sino también en los principales funcionarios Mike Pence, eh, también Elliot Abrams, el encargado para Venezuela. Bueno, toda esta ofensiva que adelanta Estados Unidos para, este, decíamos, tumbar al gobierno de Nicolás Maduro que por ahora no lo ha logrado pero que también deja abierta esta posibilidad de una intervención militar ¿no? por primera vez en mucho tiempo se habla de una eventual invasión militar estadounidense en el patio trasero, entre comillas, ¿no? en nuestra América Así es, y justamente la, la, la gira de Mike Pompeo terminó con un, en, en un lugar cumbre si se piensa en algún tipo de intervención estadounidense que nada más, estamos hablando nada más y nada menos que de la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera justamente con Venezuela. Mike Pompeo brindó una conferencia de prensa junto al presidente Iván Duque, quien ratificó el compromiso de ambos países para hacer todos los esfuerzos necesarios para el restablecimiento de la democracia, la libertad y el orden institucional. Recién hablábamos con Vicky en el corte Que otro de los ejes De los movimientos feministas Nuestro será ni más ni menos Que el antiimperialismo Tal cual, momento clave para América Latina Y Venezuela es el destino Importante, el destino fundamental Ahí se juegan buena parte de los sueños nuestro americanos, así que seguramente la semana que viene viajemos y nos detengamos en la actualidad venezolana. Venezuela. mi patria querida, en esta nación llevo la historia de mi vida. Isabel Rauber, filósofa y escritora. Yo soy tu estudiosa, así que tú pa'lante el carro, que no te digan que Isabel es latinoamericanóloga, eso lo sos tú. Lupita sigue sumando admiradores. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe. Ay, Lupita, bailes de esta que es tu parada. Lupita hermosa Baila esta Ya mujer. lo tengo Papacho. Ya lo tengo Ay, ya, ya está Ya está Ay, querido era Querido Lucio Querida, esto es Los números son poderosos Me estás dando miedo Y esta No, pero Lucio ¿Cómo te voy a dar, a dar miedo? Si lo que te voy a decir Es una fuerza Una fuerza que está entre nosotros Entre nosotras Y que la vamos a usar bien Porque fíjate tú Mira En esta quinta temporada que está arrancando. Piénsalo, piénsalo. Es la temporada 5. Sí. El programa es el 135. 1 más 3 más 5 es 9. Más 5 temporadas da 14. 1 más 4 es 5. No me muero. Hoy es 16 de abril de 2019. 1 más 6 más 4 más 2 más 0 más 1 más 9 da 23. 2 más 3 da 5. Vuelve al sur. Da da, ciento... Repítalo, repítalo para quien quiera hacer la cuenta y chequearlo. 1 más 6 más 4 más 2 más 0 más 1 más 9 da 23. 2 más 3 da 5. ¡Ay, Dios! Vuelve al sur. Piel de gallina. Vuelve al sur, la frase vuelve al sur. Si suma las letras según su orden en el alfabeto da 158. 1 más 5 más 8 da 14. 1 más 4 da 5. ¡Ay, Dios! La frase noticias, cultura, raíces Da 239 2 más 3 más 9 Da 14, queda 5 Jera Más Lucio, más El Agu, más Lupita Más Camila, más Vicky, más Juancito Da 454 Queda 14 Queda 5 Lula Libre Da 13, más un año que lleva preso Da 14, 14. queda es 5 Es verdad Ahí, ahí me dio Ya estás, no creyendo Ya No, no, creyendo. no está, bien, está bien Grupo Lima imperialista La frase Da 275, queda 14 Queda 1 más 4, queda 5 ¿Y saben lo que es el 5 en la numerología? ¿Lo saben no, o no lo no, saben? No, no, no, no, perdón, eh, perdón perdón. No, el no, número 5 no. Es el número de la libertad Vamos, Es el vamos. número... De la acción Es el número de la sociabilidad De, de los pensamientos curiosos de, Del ingenio De la magia, de la aventura Este es el año De la libertad y de la acción Esta quinta temporada Se viene Una nueva Una nueva Latinoamérica Un pueblo inquieto, un pueblo vivo Este año le damos Pa'lante el carro, como dice Isabel Porque este año Vamos a ir adelante sin comernos la cabeza, sin corazones miedosos, sin copiar los modelos que no son nuestros, sin coartadas y excusas, sin corsets y ataduras, sin colonialismo. ¡Para el carro construyendo lo nuevo, pues! Impresionante, Lupita, si en este momento de Latinoamérica algo nos hacía falta... Era la voz. El año de la libertad, la, la voz de la esperanza la voz de la utopía latinoamericana es Lupita y eso es lo que necesitamos así que gracias, gracias y más gracias querida Lupita y Choca los cinco. Lupita, Lupita, Lupita. ay Lupita Lupe, Lupe, Lupe, Lupe. Ay, Lupita bailes esta que es para ti Baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que nos es. vamos con el al con el ánimo bien arriba, nos vamos con los deseos de esperanza. Nos vamos bailando la cumbia, pero también nos vamos bailando salsa, porque a esta hora, cuando el programa se acerca a su epílogo, es el momento de decir que de decir que toda temporada termina, pero también empieza. Uh -huh. Así como terminó la anterior, arranca esta, pero también que qué. Que así como este programa empezó y nos conocimos y nos divertimos, también como todo. todo. tiene su final. ¿Va a cantar luce conmigo? Nada dura para siempre. Ah, yeah. Tenemos que recordar. Que que no existe este día. Día. Yo quiero mandar un mensaje mientras bailamos un poquito moviendo los hombros y las caderas a mi amiga personal Carito, una luchadora, artista increíble, compañera de escenarios, de tablas y de luchas, así que le mando un gran abrazo, lo más grande que se pueda. Un abrazo para Carito y arranca ahora sí sin más la ya tradicional ronda de despidos, que en realidad es de despedida, no echamos a nadie sino simplemente cada uno y cada una saluda a la oyentada al Sureña Dijiste despidos y a Camila se le abrieron los ojos. Sí. No, no, Camila, usted se queda. Eh, despidos de despedida del día. ¿Y por dónde arranca la ronda? Y nos vamos primero, la bruja nos va a mandar uno de sus hechizos de despedida. Bueno, me despido, hasta la próxima y vamos por un 2019 mucho feminismo anti Ahí va, feminismo antiimperialista en la voz de la negra Vicky, nuestra mariposa preferida. Se despide la debutante de Al Sur del Río Bravo, la querida... Camila, que ya... Ya es querida, ya es querida. Ya es querida y ya no es más debutante, ya pasó, ya es parte. Ya es una más del equipo. Bueno, Camila, un gustazo. Bueno, gracias. Eh, un gustazo para mí también, porque estoy experimentando un poco, primera vez en la radio, así que nada. Gracias y un saludo a todos. ¿Terminó con menos nervios y más entusiasmo? Eh, sí, eso sí Perfecto. Pero igual el cuerpo como que está nervioso todavía Como dice una querida amiga Datum. Con miedo y con coraje Con todo pa'lante, nomás Pasaba Camila Nueva, rescatista histórica Y se despide el hombre orquesta de este equipo El comandante en jefe de los botoncitos Agustín Ducid Bueno, un saludazo enorme para todos Una alegría enorme retomar Una nueva temporada al sur de Río Bravo La quinta temporada Sin comentario Aparte Buena es... No, ¿Por qué no hace una columna el de humor jugador, el para jugador de toda la próxima? Porque no me dejan. Vamos a hablar con la ya producción. Lupita. Vamos parte. a hablar con la producción. Saludamos y agradecemos a la Flamante Productora, que hoy vino ahí a estar un rato y quizás la semana que viene ya esté más activa todo el programa. La querida Saba, otra nueva integrante de Al Sur. A Juancito, que estuvo en la columna de rescate histórico, se va agrandando la familia alzureña. Y nos queda... ¿Usted dice que ya no es más niño? No, ya no. Aleikum. Aleikum salam, pipi. Nos reencontramos la, la próxima semana, entonces, mm -hmm. con un nuevo programa del Sur del Río Bravo para seguir analizando este continente tan diverso y que va a estar lleno, lleno de noticias a lo largo de todo el año. Desde México hasta Ushuaia, sin dudas. Llenos de emoción, llenos de noticias, de cultura y de raíces de nuestra América. Pasó el primer programa, así, se pasó rápido esta primera emisión del 2000. 19 al sur del río Bravo, este programa que decimos siempre, intenta burlarnos de aquellas fronteras que nos impusieron. Hoy empezamos a derribarlas nuevamente como lo hicimos los últimos cuatro años. Lupita, más allá de todo lo que ha pasado, todo lo que vivimos, todo lo que hicimos, todo lo que dijimos en estos cuatro años y en este primer programa, a pesar de todo eso, ¿qué? Que a pesar de todo eso, esta no ha sido ni más ni menos que una excusa para encontrarnos sin contagiarnos la tristeza y darnos alegría acuerpándonos y sentipensarnos latino caribeñamente.